Para el envío de tus óvolos al gran evento FORJAR, puedes obtener mayor formacel. Venerable Maestra Dumbar Hasha, Recaudadora General. Teléfono celular 312-281-2180CB. Teléfono fijo 4 483 200 Correo electrónico fuente-debello-hotmail.com Bello con v Tus óvolos serán recibidos en la siguiente cuenta bancaria. Bancolombia, cuenta de ahorros 228-598-05-063. Titular Amalia Valero Campo. Para el debido registro de tu óvulo, envía por favor el escaneo de la consignación al correo anterior INTI indicado Y tus datos, cimbre o nombre, un címero de contacto y correo. forjar conciencia divina y cuerpos saludables.